Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el monte donde tu Señor habló a Moisés, por el libro escrito, en un pergamino desplegado, por la casa frecuentada por los ángeles, por el techo elevado del cielo y por el mar rebosante de Por ello juro que el castigo de tu Señor sucederá y nada podrá evitarlo. Ese día el cielo se agitará con violencia y las montañas se desvanecerán convirtiéndose en partículas que se lleva el viento. Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad, esos que disfrutaban en su falsedad y no tomaban la religión en serio. Ese día serán conducidos y arrojados violentamente al fuego del infierno y se les dirá este es el fuego que negaban aún piensan que esto es brujería o es que no ven entren en él tanto dan si lo toleran con paciencia como si no pues no saldrán de él no reciben sino la retribución que sus acciones merecen los piadosos disfrutarán de jardines y delicias estarán complacidos con lo que su señor les concederá y los habrá protegido del castigo del fuego se les dirá coman y beban alegremente como recompensa por lo que hicieron estarán reclinados sobre divanes alineados unos frente a otros Y les daremos por esposas a Auríes de hermosos y grandes ojos. Y haremos que los hijos de los creyentes que siguieron a sus padres en la fe, sin llegar a alcanzar su mismo nivel, se reúnan con ellos en el paraíso, elevando la posición de los hijos a las de sus progenitores, sin que la recompensa de las acciones de estos se vea mermada. Pues toda persona es responsable de sus propias acciones y los proveeremos de toda la fruta y carne que deseen. Se pasarán unos a otros copas de un vino puro que no los incitará a decir banalidades ni a obrar pecaminosamente. Y circularán entre ellos jóvenes sirvientes de bello aspecto, semejantes a perlas protegidas. Y se dirigirán los unos a los otros preguntándose sobre su vida en la tierra. Unos dirán: Cuando vivíamos entre los nuestros en la vida terrenal temíamos el castigo de Allah y Alá nos agració y nos libró del tormento del fuego en verdad solíamos invocarlo con anterioridad ciertamente él es el afable el misericordioso exhorta a los hombres mediante el Corán oh Muhammad pues por la gracia de tu señor no eres ni un adivino ni un loco o acaso dicen quienes se niegan a creer en ti es un poeta esperemos que les llegue con el tiempo una calamidad la muerte diles esperen a que llegue mi fin que yo también espero ver lo que será de ustedes el día de la resurrección ¿Son sus mentes las que los llevan a decir lo que dicen negando la verdad? ¿O es que son unos transgresores obstinados y no quieren aceptar la fe? ¿O dicen que Él se lo ha inventado? No. Más bien, rechazan la verdad. Que presenten una recitación similar al Corán, si son veraces. ¿O es que nadie los creó, o son ellos quienes se crearon a sí mismos? ¿O es que nadie los creó, o son ellos quienes se crearon a sí mismos? ¿O son ellos los creadores del cielo y de la tierra? No, más bien, no tienen certeza de la verdad. ¿O acaso tienen ellos en su poder las provisiones con las que tu Señor los sustenta, o tienen autoridad absoluta para hacer lo que les plazca? ¿O es que poseen una escalera hasta el cielo que les permite escuchar lo que allí se dice? ¿Quién logra escuchar algo? que muestre una clara prueba que lo confirme. ¿O es que Aula tiene hijas como alegan, mientras que ustedes tienen hijos varones? ¿O es que tú, Muhammad, les pides una remuneración que los abruma por transmitirles el mensaje? ¿O acaso poseen el conocimiento absoluto del Ghaib y lo han registrado? ¿O quieren tramar algo contra ti, Muhammad? Más, los planes de quienes niegan la fe se volverán contra ellos. ¿O acaso tienen alguna divinidad fuera de Allah? Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. Y si viesen caer parte de un castigo del cielo sobre ellos, dirían en su arrogancia que solo son nubes apiladas. Déjalos, pues, hasta que les llegue el día en que quedarán conmocionados, el día de la resurrección. Ese día, de nada les servirá lo que maquinaron en la vida terrenal contra ti y contra tu religión. Y no serán socorridos. Y quienes hayan sido injustos por rechazar la verdad, serán además castigados con anterioridad en la vida terrenal. Pero la mayoría de los hombres creerán no lo saben espera paciente la decisión de tu señor oh muhammad acerca de ellos pues estás bajo nuestra observancia y protección y glorifica a tu señor con alabanzas cuando te levantes por la mañana y glorifícalo también por la noche y cuando se oculten las estrellas antes del amanecer